pero bueno, eso no está, no está confirmado todavía. Bueno, hablamos de fondo monetario, de la economía, de las LEVACs, de todo, el, de todo lo que está pasando por estos días. Vamos a tener un recreo cortito y vamos a hablar de sidra. ¿De sidra? ¿Me decís que mirás el calendario? ¿Sí que pará? estamos eh, fin de año? Bueno, justamente vamos a hablar un poco de eso, de cómo la sidra se está convirtiendo en alguna bebida más, más desestacionalizada eh, y, y alguna estrategia para que, para que, esta, que esta bebida por ahí... Eh, vinculada más con los años nuevos y las navidades de nuestras infancias, pero que ahora podés ver en muchos bares de, de la ciudad de, de, de Buenos Aires, bueno, ver un poco cómo está, cómo está creciendo y cómo se desarrolla este, este, este mercado para eso vamos a hablar con Marina de Martino que es gerente de multicategoría eh, vamos a hablar por, por la sidra eh, 1888 de CCU y algunas otras, algunas otras marcas de esta, de esta compañía de bellas Marina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Sebastián? Muchas gracias por el llamado. No, por favor. Bueno, me contás un poco qué están, qué están haciendo con la, cuestión, con, con la cuestión sidra y cómo se está imponiendo este, esta, esta bebida más allá de la cuestión estacional de fin de año. Sí, como vos decís, o sea, ya hace unos años que empezamos a, a encontrar que la sidra, digamos, como un producto que, que es súper rico, natural, refrescante, que viene de la manzana, Tenía un montón de cualidades y que están, estaban resignadas a un único momento que era el brindis o el momento de brindis de, de, de Navidad o de fin de año. Y, y la verdad que, como te decía recién, eh, es muy rico tomarse una sierra en cualquier momento del año, por eso hace cuatro años atrás relanzamos esta marca 1888, que es una marca que en realidad es una de las primeras que tenía la bodega San eh, Le cambiamos la presentación y bueno, empezamos a hacer acciones durante todo el año para que la gente la volviera a probar y se acercara participando en, en distintas ferias y, y ahí es como que se volvió a redescubrir la sidra y, y bueno hoy nos encontramos teniendo la posibilidad de tomar sidra en, en distintos restaurantes acá en Buenos Aires, no sé como en Hels, en Fedras, en Maloy, en la Esperanza de los Ascurra, en Kaila Mucha, mucha carta con, con sidra, más. ¿no? Sí, sí ya sea en el formato tradicional que todos conocemos, que es la botella de litro de, o de 750 en realidad con corcho, pero también en la versión de sidra tirada, que era algo que también antes uno no conocía o no tenía la posibilidad de tomar en Argentina, eh, y ahora acabamos de lanzar hace muy poquito una nueva presentación que es una botella de medio litro y con chatita, justamente para darle más practicidad, y para poder eh, tomar en cualquier momento, no solamente para una celebración. Interesante lo de la sidra tirada, porque ahora que hay todo el boom de cerveza y demás y todas estas cuestiones, a lo que ustedes también, obviamente, obviamente que, eh, conocen por el grupo, pero bueno, eh, está la cerveza artesanal y demás, y también he visto algunas canillas de sidra, eh, también muy, muy, muy interesante esto. ¿Cu cuánto, ¿Cuánto se consume de sidra en Argentina? Sidras en Argentina, nosotros lo medimos en hectolitros son 600.000 hectolitros es el quinto país en el mundo de consumo de sidra, o sea tenemos una posición importante en lo que es el, el consumo mundial de sidra. el país número uno es UK donde se vende la mitad de sidra de todo el mundo. Mira, vos, interesante, interesante. Y, y, y contame un poco de la producción, porque obviamente que esto tiene que ver con la producción de manzana y de cómo está ese mercado. ¿Es un mercado que está saludable, más o menos? ¿Cómo está la cuestión? Sabemos que hay algunas, eh, algunas economías regionales eh, bastante, bastante golpeadas. ¿Cómo es el caso de la manzana? Sí, como te decía antes, o sea, bueno, la manzana es el ingrediente principal o la materia principal para, para hacer una sidra, que sí. es parte de la fermentación de las manzanas. Nosotros todas nuestras manzanas las compramos en, en Argentina, en Chipoleti, eh, en la Patagonia. Eh, bueno, particularmente nuestro aporte a, a las economías regionales, digamos, es comprar unas 24.000 toneladas de, de manzanas aproximadamente por año. Eh, y bueno, nada o sea, ese es nuestro aporte, digamos, tenemos nuestra parte también en Allen, donde se emplean aproximadamente 20 personas y después el resto del proceso se hace en Ciudadela en Buenos Aires ¿Y ahí en Allen que hacen, eh, hacen algún tipo de, de, de, de, de primera, primer procesamiento de la manzana? Claro, en, en Allen lo que se hace es bueno obviamente las cosechas de las manzanas en Chipolet y luego se hace la, la prensa, digamos, el extrae el jugo a las manzanas que luego se fermenta Y una vez que se elabora esa fibra base, que se hace en Ayo, se traslada a Buenos Aires, donde se termina de, de elaborar y de envasar la fibra. Bueno, y esa... El proceso de la fibra es muy parecido al que podría tener el vino. Por eso yo siempre digo que el champán y la fibra en realidad son dos productos súper nobles y súper válidos y va a depender de si una persona tiene ganas de tomar algo que viene del vino y que capaz es un poco más seco elegirá un champán y si quieres tomar algo que viene de la manzana y es un poco más dulce elegirás la sidra, pero en realidad son dos procesos que, que son súper parecidos Bien, y te preguntaba yo por, por cómo está el, el, el, el mundo manzana en cuanto a a, la, a, los, eh, a, los, a, los, a los campos y a la producción y demás, es un segmento que está bien está, muy, está golpeado, ¿cómo están? Sí, yo sé que están golpeados sinceramente para la cantidad de manzanas que nosotros compramos tenemos buen producto, nosotros le compramos aproximadamente a 30 productores eh, y la verdad que la sierra tiene, tiene mucho potencial, mucha oportunidad para crecer y, y digamos, nosotros particularmente no tenemos un problema con, con el abastecimiento de materia prima. Bien. Pero obviamente, como vos decís, sí sabemos que, que, que es una economía que, que, bueno, que está necesitada y yo creo que desde ese lado la sierra tiene mucho para aportar. Eh, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando para poder flexibilizar el Código Alimentario Argentino, que es bastante um, rígido en el sentido de que quedó un poco antiguo y, y que hoy cuando lo comparamos con, con otras eh, economías donde la fibra se desarrolló mucho más, como te decía en el caso de UK o mismo en Estados Unidos, el código es más flexible, se puede pasteurizar eh, el jugo una vez que se prensa, se pueden... Eh, luego agregar algunos aromatizantes o, o saborizantes que todos son naturales pero que lo que aportan es mucha más variedad o se pueden hacer fibra de pera o, o fibra mezclada con otros ingredientes entonces eso hace que en definitiva vos puedas desarrollar mucho más la oferta que le des a los consumidores muchísimas más opciones y que ha, haga que hoy la fibra, digamos, a nivel mundial junto con los spirits Son las dos categorías de bebidas alcohólicas que más crecen. Bien, hablamos Entonces, con Marina. Verdad, nosotros, claro, estamos trabajando en eso, en poder desarrollar la categoría acá y, y bueno, poder eh, tener muchas más opciones para tomar fibra. Bueno, Marina, te hago la última. ¿Y, y ¿En precios cómo estamos? ¿Cuánto, cuánto, cuánto, ¿Qué rango de precios tienen los productos que ustedes venden? En el caso particular de 2008, hoy es la, la fibra en realidad la más cara de la categoría, pues sí. está un poco más de, te diría tres veces más de lo que cuesta una fibra promedio. Hoy la encontramos en supermercados, la botella de $750 a $130 pesos. Sí. Y la botella de eh, $500 está a $69 pesos en supermercados. Bien. Y eh, cuando vamos a los on-premise, en realidad tomar un vaso de sidra tirada, pues está lo mismo que tomar una, un vaso de cerveza tirada. Ah, es más o menos lo mismo la, en los claro. bares, es lo mismo. Perfecto. Y con respecto al champagne, y eh, 1888 está un poquito quizás más arriba de, de los espumantes más económicos que encontramos en la góndola. O sea, pues en realidad como propuesta es una propuesta definitivamente un poco más accesible. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, Vanina, muchas gracias. Vamos a pensar la próxima vez si en lugar de pedir una birra, pedimos una sidra en alguno de los ¿Por qué no? Esa es no? Al que le gusta lo amargo, seguirá tomando una cerveza, por supuesto, y al que le gusta lo dulce, tener ahí como primera opción una rica sidra. Bueno, Vanina, te mando un saludo. Gracias, Sebastián. Un beso. Un beso. Hablábamos con Barina De Martino, gerente de multicategoría de CCU, hablando de la Sidra 1888 y algunas otras marcas que tiene el grupo chileno acá en el país.